Te Llamábamos Cecilia para hablar un poquito acerca de esta cobertura que se anunció por parte del SEMPRE que está garantizando el fármaco que se necesita para、eh, realizarse un aborto,、eh, para decidir sobre el propio cuerpo. Bien, bueno, te paso a comentar un poquito. Sí.、Eh, todos sabemos que a partir del 24 de enero de.、Eh, de este año, del 2021, entró en vigencia la ley 27610.、Uh -huh. Esta ley regula el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo y a la atención posaborto con cobertura total. ¿Qué hizo siempre? Al haber una ley, la cual está en vigencia, lo que debe hacer la obra social es cumplir objetivamente con lo que establece y obliga la ley. Ahí fue que nos sentamos, vimos las prestaciones que teníamos dentro de lo que es el nomenclador siempre y lo que nos faltaba para poder cumplir lo que dice la ley. ¿Qué hizo siempre? Vio los procedimientos de interrupción voluntaria de embarazo, la atención médica la teníamos, lo que teníamos que hacer es librarla al 100% para esta,、oh, estas personas que así lo quisiesen. El procedimiento lo teníamos nomenclado mediante un código de l grado terapéutico uterino. Lo que no teníamos, en caso de no realizar un aborto quirúrgico, sí、si、un aborto médico, era el misoprostol, que、uh -huh. es la droga utilizada en estos procedimientos. Por eso fue que tuvimos que incorporar El misoprostol al formulario terapéutico siempre. Sería el nomenclador de medicamentos que siempre reconoce. Esto con una cobertura al 100%, porque es lo que establece la ley, la cual tenemos que aplicar. ¿Mm? Es, lo otro、sí. que, que contemplamos fue las terapias de apoyo post-aborto. Que también es lo que la ley menciona, la atención post-aborto con cobertura total. Esto sería el acompañamiento de estas personas a través de un tratamiento psicoterapéutico y con cobertura al 100%. O sea, de lo que pide lo que hubo que incorporar fue el misoprostol. ¿Por qué? Porque es el fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Para el aborto médico. ¿Por q u e este fármaco? Porque tiene baja mortalidad asociada, es de fácil acceso, se consigue fácilmente y de fácil administración, ya que puede administrarse por vía oral o vaginal. Bien.、Eh, eso es lo que hizo siempre.、Except、Acató lo que la. Ley le dice. Muy bien. ¿Sí? Cecilia, te consulto: ¿es la primera obra social provincial que incorpora a su b a d e m e c u m el misoprostol o ya hay un antecedente en la República Argentina? Creo que hay un antecedente en la República Argentina. Nosotros, la verdad, vimos a través de COSPRA, que es la Confederación de Obras Sociales Provinciales, había un antecedente y lo único que hicimos fue trabajar la asesoría letrada, la auditoría médica. Eh, la gerencia de prestaciones, lo que es el departamento de farmacias, la gerencia general,、uh -huh. elaboramos un proyecto, lo elevamos a directorio porque、eh, la ley entraba en vigencia. Entonces, teníamos que modificar para,、eh, en caso de surgir un caso o presentarnos un caso, teníamos que dar respuesta al padrón afiliatorio. Por lo tanto, teníamos que Establecer、eh, las modificaciones previo a que esta ley entre en vigencia, obviamente. Cecilia, ¿cuánto ¿Eh? cuesta en el mercado una caja de misoprostol? Para... Mira,、eh, el precio exacto lo desconozco, ha tenido aumentos en el último tiempo, pero bueno,、eh, no pasa por el. Yo creo que el debate acá de misoprostol sí o no, no pasa por lo económico, porque es de relativo、eh, costo bajo. En comparación de otros tratamientos que son altísimo costo、eh, y en el último tiempo ha tenido variaciones de precio. Es la única droga y la recomendada por la Organización Mundial de Edad Salud que. se Vio reflejado el incremento de precios, obviamente. Bien,、eh, Cecilia, te consulto. La、sí. ley fue, fue promulgada、eh, a comienzo de este año, el mes、sí. que acaba de pasar, en el mes de enero. Sí, en enero. Hasta este momento,、mm. ¿cuántas coberturas、eh, realizó el SEMPRE、eh, propiamente dichas? Mira, tenemos un único pedido en el día de hoy de un misoprostol que nos llaman de una farmacia. Que lo podían cargar, pero como va con una autorización previa,、eh, lo que informamos fue que nos pasan la receta, la cobertura va a ser al 100 y lo único que、eh, debemos dejar registrado es que lleva una, una、eh, autorización previa para que no se utilice para otro tipo de diagnóstico. Obviamente.、Claro. Es decir, hoy la Obra hoy, Social Provincial hoy, entregó lazos, la primera caja el de misoprostol. Hoy no lo entregó, pero creo que en el transcurso del día la farmacia lo entregará, obviamente. Bien, o sea, hoy se va a entregar la primera caja de misoprostol cubierta al 100% por el Estado. Por el Estado.、Bien. Por la obra social de los empleados del Estado. ¿sí? Eh, ¿Y prácticas ya se han realizado? No, todavía no tenemos ninguna. Bien. Bueno, Cecilia, ha sido un panorama、bueno. muy esclarecedor el que nos has dado. Te agradecemos mucho por estos minutos con Radio c a r m e s Gracias a ustedes. Que tengas buen día, Lautaro. Estuvimos hablando con Cecilia Contar. Ella está a cargo de las prestaciones del SEMPRE, hablándonos acerca del misoprostol, de la cobertura al 100% que está、eh, garantizando la obra social de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de La Pampa.